Y simultáneamente transmitimos a través de avanzadametallica.net con bases en la República Dominicana. Así que bienvenidos a todos y a todas, y gracias por su sintonía y por estar con nosotros. Otra noche más para compartir eso que nos apasiona y que nos hace mover el corazón, que le llamamos metal pesado. Y hoy tenemos un programazo de terror. Pero recuerde que si usted quiere sintonizarnos, puede hacerlo a través de la página directa de Heavy Metal Mansion. Simplemente ponga la dirección de metalpr.com. Y ahí le aparecerá en la página, un de radio, aparecerá la barra, le das play y ya podrá escuchar la programación de Heavy Metal Mansion. Pero si usted tiene la aplicación de TuneIn, búsquenos por Metal PR y ahí aparecerá el logo de Heavy Metal Mansion y podrá escuchar la programación de la emisora a través de TuneIn. Pero también. Eh, durante la noche de hoy, puede entrar a la página de avanzadametálica.net y ahí también podrá escuchar directamente de la página a Heavy Metal Bunker Radio Show. Así que no hay excusa para que usted se pierda y no nos pueda sintonizar durante la noche de hoy. Como todos los domingos a las 7 de la noche, hora de Puerto Rico y el Caribe, transmitimos Heavy Metal Bunker Radio Show.、Eh, les quiero informar que en el día de hoy, primero de noviembre, la hora cambió en los Estados Unidos para、eh, adelantar una hora más. Lo que significa es que. Heavy Metal Bunker Radio Show se transmite a las 5 de la tarde, hora de Texas. Así que esas personas de, que están en, en los Estados Unidos, en Texas, en, en el área de Houston, pues、eh, la hora cambió y ya hay dos horas de diferencia entre、eh, pues、la hora de Puerto Rico y el Caribe y la hora de Houston, Texas. ¿Okay? Así que. Eh, si hay alguien que nos sintonizaba a las seis de la tarde, bueno, pues ahora nos tiene que sintonizar a las 5. En Puerto Rico la hora no cambia, seguimos transmitiendo a las 7 de la noche y eso tampoco va a cambiar, ¿ok?、Eh, pero sí, además de nosotros que transmitimos el domingo a las 7 de la noche, e、eh, Hay un grupo de emisoras hermanas que se han afiliado con nosotros para retransmitir Heavy Metal Bunker Radio Show en, durante la semana desde diferentes países, diferentes días de la semana y diferentes horas. Entre estas emisoras se encuentra c e s a r Radio Rack, que estará transmitiendo a las 21 horas desde Bolivia. Y a partir de hoy hubo un cambio con nuestros amigos de Colombia. Así que a partir de hoy, el túnel.co estará、eh, transmitiendo el programa Heavy Metal Bunker Radio Show los domingos a las 8 de la noche, hora de Colombia. También retransmitimos a través de Asaltomataradiorock.com todos los lunes a las 12 del mediodía desde España.、Eh, Conmetalcorrosivo.com que transmitirá todos los lunes a las 6 de la tarde desde México. Frecuencia Online Radio.com todos los lunes a las 22 horas desde Argentina, desde Buenos Aires. c e s a r Radio Rock a través de su emisora The Classic estará retransmitiendo todos los martes a las 21 horas desde Bolivia. Radio Enigma estará transmitiendo todos los miércoles a las 13 horas desde Chile. RockTotalRadio.com transmitirá todos los miércoles a las 8 de la noche desde Perú. Y e Spectro FM 98.9 estará transmitiendo todos los viernes a las 10 de la mañana desde Corrientes, Argentina.、Eh, esa es la hora en que hemos estado, ¿verdad?、Eh, a los acuerdos que hemos llegado. Si alguno de estos países también se hace cambio de horario, pues ya usted sabe que tendría que adelantar una hora.、Eh, lo que tengo entendido es que la mayoría. De estos países, pues su hora se mantiene igual. No sé si en el caso de México hay cambio de hora, pero si lo hubiera, pues usted lo sabrá, ¿verdad? Porque usted vive allí y、eh, verificará entonces a qué hora. Así que eso es lo que tenemos. Este es el grupo de hermanas emisoras que se han afiliado con nosotros para distribuir y difundir la palabra del metal pesado a través de Latinoamérica, el Caribe y Europa. Muy bien, mi gente. Pero como les dije, hoy tenemos un programazo y tenemos un programazo de terror. Hoy tenemos un programa especial porque ayer. Fue la celebración de Halloween y hoy es el Día de los Muertos. Así que hemos estado en esa puerta dimensional entre la vida y la muerte durante estos dos días. Y hoy quise preparar un programa con、eh, algunos temas del metal pesado de horror. Algunos temas de esos que se escriben con mucho. Con mucho horror, con mucho terror, ¿verdad?、Eh, así que hoy vamos a estar compartiendo algunas bandas、eh, que muchas de ellas son conocidas, muchas de ellas son parte de lo que todos los años se disfruta para esta época, pero también tengo unas cuantas que quise integrar al programa de hoy. Así que prepárese, que、eh, lo que tenemos es. Oscuridad, muerte y destrucción en el programa de hoy. Y comenzamos, comenzamos ya con nuestro despegue de la noche y comenzamos con nada más y nada menos que con la banda italiana Dead SS. Dead SS de su álbum Black Mass de 1989. Estábamos escuchando. El tema Devil's Rage.、Eh, Dead SS me, me encanta. Es, es esta banda ahí que se pasea entre lo que es el Doom.、Eh, ellos se autodenominan como Horror Rock o Horror Metal. Es、eh, Porque en realidad todas sus canciones tienen que ver con horror y tienen que ver con todo este tipo de cosas así.、Eh. Y, y usan unos. Trajes de animales y, y son todo un espectáculo, ¿va? la verdad que sí. Así que ahí teníamos a Dead SS de su álbum Black Mass del 1989, Devil's Rage. Pero nada, vámonos, vámonos a continuar con el terror metalero de esta noche. Y nos vamos a ir con una banda que es de la nueva generación. Es parte de lo que se conoce como el New Wave of Traditional Heavy Metal. Pero que es una banda bastante oscura y que también le gusta esa cuestión del horror. Vámonos con la banda Aggressive p e r f e c t w a r La radio online del rock se llama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 Para esas personas que nos han sintonizado un poco tarde, usted está escuchando Heavy Metal Bunker Radio Show a través de metalpr.com. Le saluda su amigo Dark Nerudas. Estamos transmitiendo directamente desde Spring, Texas, a través de Heavy Metal Mansion Metalpr.com y simultáneamente con Avanzadametálica.net. Y esta noche tenemos un programa de terror. Esta noche estamos celebrando el híbrido entre Halloween y el Día de los Muertos. Y hoy quise compartir con ustedes algo de lo que es el metal pesado de horror. Temas、eh, que han hecho varias bandas, que son temas. Con letra, música,、eh, sentido, imagen de horror. Así que hoy nos vamos de Halloween, Día de los Muertos, y nos vamos con mucha oscuridad, muerte y destrucción. Eso que estábamos escuchando en esta intervención era nada más y nada menos que la banda Aggressive Perfector. Aggressive Perfector es una banda de Reinos Unidos que、eh, comenzó en el 2014. Esta banda、eh, cuenta con un demo del 2016 y cuenta con un álbum, su único álbum que fue lanzado en el 2019, que lleva por nombre Havoc at the Midnight Hour. Es una banda que se pasea entre lo que es el speed trash y el heavy metal tradicional.、Eh, y sus temas p u e son s de ocultismo, de satanismo y de oscuridad. Así que estamos、eh, escuchando de su álbum Havoc at the Midnight Hour del 2019. El tema que、eh, es parte de ese álbum. Que se llama On War to the Cemetery. Aggressive Perfecto r es una de esas bandas、eh, que está dentro de lo que le llamamos la nueva ola del de heavy metal tradicional. Así que suenan muy bien, suenan muy oscuro y suenan así como ellos han querido、eh, con este sonido、eh, de terror. Bien, después nos fuimos con un clásico. Nos fuimos con un clásico, clásico, clásico. Parte del New Wave of British Heavy Metal y uno de los pioneros fundadores de lo que se conoce como el Black Metal. Y estamos hablando de Venom. Venom de su álbum Welcome to Hell del 1981. Precisamente estábamos escuchando el tema Welcome to Hell. Temazo de un disco c l a s i c o de una banda pionera. Así que eso era lo que teníamos en esta intervención. Pero vámonos, vámonos con más música oscura y de terror. Y nos vamos con esto que seguramente usted lo conoce muy bien.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 Yes, people, we are back. Estamos de regreso aquí en Heavy Metal Bunker Radio Show en una noche espectacular donde estamos compartiendo con ustedes música metalera de terror. Y estamos tratando de buscar entre la oscuridad dónde están los cadáveres. Pero. Seguimos escuchando del buen heavy metal y de la música de terror que muchas bandas han hecho en algún momento de su carrera. Y nos fuimos en este, esta intervención con un, una canción que conocen muy bien. Yo sé que conocen muy bien. Y eso era Motley Crue. Y su tema Shout at the Devil. Incluyendo su.、Eh, Muy clásica、eh, introducción: In the Beginning. Un álbum que causó furor en el momento en que salió, en 1983, cuando sale aquel álbum oscuro con un pentagrama y salen estas personas ahí, todos con sangre, fuego. Y tan pronto pones ese disco, comienza esa introducción y de momento comienzan a gritarle al diablo. Eso en 1983 es lo que catapulta a Motley Crue hacia el estrellato en el mundo del metal pesado. Así que eso era lo que teníamos de su álbum Shout at the Devil de 1983. Estábamos escuchando precisamente Shout at the Devil. Después nos fuimos con un señor que desde el comienzo de su carrera. Ha estado levitando entre la oscuridad de la música heavy metal. Y estamos hablando de Mr. King Diamond. King Diamond de su álbum, t h e m de 1988. Estábamos escuchando el tema Welcome Home. Unos álbumes que este t h e m así como otros que ha hecho King Diamond, son discos,、eh, lo que le llaman discos conceptuales. Donde se desarrolla toda una historia entre las canciones que componen el álbum. Y todas estas、eh, historias pues, han sido historias de suspenso, de, de terror, de horror. ¿okay? Y eso ha caracterizado a King Diamond como uno de los reyes de lo que es el heavy metal conceptual oscuro. Y eso、eh, era lo que estábamos escuchando del disco DEM del 1988, Welcome Home. Pero vamos a continuar. Vamos a continuar caminando entre la oscuridad, pisando los restos de las osamentas y viendo qué nos depara el alma. Vámonos con esto que usted también lo conoce muy bien.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 needed time to think to get the memories from my mind What did I see? Can I believe? But what I saw that night was real and not just fantasy Just what I saw in my old dreams Were the reflections of my w a l k m a n staring back at me Cause in my dreams It's always there The evil face that twists my mind and brings me to despair Aplicación en Google Play o buscarnos en las aplicaciones t u n e i n o Mi Radio Argentina. Frecuencia Online Radio, una alternativa para endulzar tus oídos. De regreso, mi gente, de regreso, mis colegas del metal, de regreso a Heavy Metal Bunker Radio Show. Hoy en programa especial, en programa del Día de los Muertos Creepy Show. Hoy estamos compartiendo con ustedes Heavy Metal Oscuro. Heavy Metal de horror y de terror y de la música que tanto nos apasiona en su versión más oscura. Bien, eso que estábamos escuchando en esta intervención, usted lo conoce muy bien. Y comenzamos con la banda británica Iron Maiden. Iron Maiden de 1982 lanzan el álbum The Number of the Beast. Un álbum c l a s i c o、eh, que eh, ha sido uno de los sellos que ha identificado y que es distintivo de Iron Maiden. Cualquier generación, cualquiera、eh, fanaticada, conoce lo que es el 666, The Number of the Beast. Así que del álbum The Number of the Beast de 1982 estábamos escuchando precisamente ese clasicazo, The Number of the Beast. Después nos fuimos con、eh, una, una banda de Polonia y esta banda se llama. Evangelist Evangelist es una banda del Epic Toon Metal、eh, que se forma en el 2008 y su primer álbum lo lanzan en el 2011 que llevaba por nombre i In m Partibus Infidelius. Pues precisamente de ese primer álbum del 2011 estábamos escuchando el tema. Children of Doom, una banda del epic doom metal, pero del epic oscuro, lento, profundo y de ese que te mueve las vísceras cuando tú lo escuchas. Así que ahí teníamos a Evangelist, una banda que a mí me encanta. Aquellos que me conocen saben que yo soy un super fan de lo que es el Doom Metal, específicamente de lo que es el Epic Doom, el Doom Oscuro, Lento, Profundo. Y Evangelis es una de esas bandas espectaculares de este género del heavy metal. Así que eso era lo que teníamos. Bien, vámonos entonces con un poco de castellano. Porque si se creen que el metal oscuro y de horror solamente es en inglés, pues se equivocan. También en castellano tenemos metal oscuro. Y esto usted también lo conoce. Vámonos, vámonos con más oscuridad, muerte y destrucción.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 Hoy en programa especial del Día de los Muertos, Creepy Show. Hoy escuchando heavy metal en su versión más oscura y tenebrosa. Y esto que estábamos escuchando en, este, en esta intervención, pues eran nada más y nada menos que la banda española Ángeles del Infierno. Ángeles del Infierno, que es una banda pionera en lo que es el heavy metal en castellano. Cuando el heavy metal、eh, comenzó a desarrollarse en los países hispanoparlantes, pues en España fue una de esas eh, primeras eh, áreas donde se comenzó a desarrollar. Y、eh, tan temprano como en el 1980, Ya Ángeles del Infierno se había formado. No es hasta el 1984 que ellos lanzan su primer álbum de nombre Pacto con el Diablo. De ese álbum de 1984, es, ellos tienen una canción que se convierte como en su canción icónica que lo siguió s persiguiendo por toda la vida. Toda su carrera como el tema icono de Ángeles del Infierno, y este tema es Maldito sea tu nombre. Un temazo clásico, clásico, clásico. Así que ahí estábamos escuchando a los españoles Ángeles del Infierno con su tema Maldito sea tu nombre de su álbum debut Pacto con el Diablo. De 1984. Una banda que contaba o que cuenta con、eh, una de las voces más espectaculares en el heavy metal castellano. Y es en la voz del señor Juan Gallardo. Que a pesar de los años y a pesar de que ya él tiene sus años encima. Todavía ese galillo bota fuego. Así que eso era lo que teníamos con Ángeles del Infierno. Después nos fuimos con otra banda. Esto es una banda mucho más reciente. Es una banda de California. Pero realmente es una banda、eh, que está compuesta por latinos. Y esto se llama Día de los Muertos. Esta banda se forma en Los Ángeles, California, en el 2003. Pero no es hasta el 2011 que ellos graban su primer y único álbum hasta el día de hoy. Sí tienen dos EP, uno en el 2005 y uno en el 2014. Pero su único álbum de larga duración lo graban en el 2011 bajo el nombre de Satánico Dramático. Esto es una banda que se pasea entre lo que es el death, el thrash, el groove metal. Es un poquito de, ¿verdad? Una mezcla por ahí se pasea, pero todas su,、eh, sus canciones son, pueden ser en español o pueden ser en inglés.、Eh, tienen ahí como un spanglish, pero todas las canciones son oscuras, de terror, de satanismo, de ocultismo, de este tipo de tema、eh, terrorífico. Así que ahí teníamos a la banda Día de los Muertos. De su álbum Satánico Dramático del 2011, el tema que estábamos escuchando es Las Calaveras del Terror. Casi nada, ¿eh? casi n a Pues eso era lo que teníamos en esta intervención. Vámonos ahora con otra banda que también está dentro del género del Epic Toon Metal. Y vámonos con Blood Ceremony. Del metal en Puerto Rico, puro metal desde el 2001, reconocida mundialmente. MetalPR.com Heavy Metal m a n c h Seguro que sí, seguro que sí que estamos de regreso aquí en Heavy Metal Bunker Radio Show. Estamos transmitiendo a través de Heavy Metal Mansion Metal Pr.com y simultáneamente con Avanzadametallica.net. Y hoy tenemos programa oscuro. Hoy tenemos un programa dedicado al Día de los Muertos con mucha oscuridad, muerte y destrucción musical. Trayéndole y compartiéndole con ustedes algunos temas de metal, de terror y horror de alguna de estas bandas que en algún momento de su carrera pues, quisieron lanzar algún tema o que simple y sencillamente es parte de lo que es la identidad de estas bandas de tirar esta música oscura. Eso que estábamos escuchando en esta intervención lo comenzamos con la banda canadiense Blood Ceremony. Blood Ceremony es una banda que、eh, es parte del, de lo que es la escena del doom metal,、eh, con un poquito de aspectos psicodélicos. Y ellos comienzan en el 2006 y no es hasta el 2008 que ellos graban su primer álbum de nombre Blood Ceremony. Su más reciente álbum de larga duración fue en el 2016, pero en el 2019 lanzaron un single.、Eh, en realidad fue como un 7 pulgadas de estos que tienen. Eh, dos canciones, entre ellas hicieron un cover de Heaven and Hell,、eh, pero de su álbum debut que lleva el nombre de la banda Blood Ceremony, estábamos escuchando el tema Master of Confusion. Esto es del álbum Blood Ceremony que lanzaron en el 2008. Después de Blood Ceremony, nos fuimos con nada más y nada menos que con los papás del heavy metal, con los papás del doom metal y con los papás de la música oscura. Si se creían que íbamos a hacer un programa de música de terror sin incluir a estos señores, pues se equivocaron. Y estamos hablando de Black Sabbath. Black Sabbath de su primer álbum debut, de su álbum Black Sabbath de 1970, estábamos escuchando precisamente su tema Black Sabbath. Black Sabbath, el, el, la canción Black Sabbath como tal, es considerada la primera canción doom metal en la historia. Eh, y es interesante porque cuando este álbum sale y la gente pone este disco, la primera canción que tienen que escuchar obligatoriamente es precisamente Black Sabbath. Entonces, hay mucha gente por ahí que hablan de que si el Doom, de que si esto, miren señores, el Doom comenzó con el heavy metal, todo lo demás vino después. Black Sabbath es considerado los padres del heavy metal y los que se le conoce como un proto-Doom, porque el concepto de Doom metal todavía no se conocía, ¿verdad? No, no, no, no se hablaba de eso. Pero cuando se conoce, se desarrolla y vamos a la historia, definitivamente el tema Black Sabbath. Es uno de los temas más oscuros, más tenebrosos. Y es el primer tema doom metal en la historia del heavy metal. Entonces estábamos escuchando precisamente del álbum Black Sabbath, el tema Black Sabbath. Así que eso era lo que teníamos en esta intervención. Pero nada, vámonos de nuevo. Vamos a con más música. Y esto que le voy a poner ahora. Yo me lo conozco muy bien y quiero compartirlo con ustedes porque también lo considero y fue realizado a propósito. Lo considero un tema creepy, un tema de horror. Todos los jueves a las 10 de la noche, escuchas clásicos del IG Metal a través de AC Rock y de la nueva generación. Noticias, comentarios, reseñas, m e t a l en español. Todos los jueves a las 10 de la noche por AC Rock Radio. Yes, people, we're a back. Estamos de regreso. Estamos aquí en Heavy Metal Mansion MetalPR.com transmitiendo Heavy Metal Bunker Radio Show y le saluda s a su amigo Dark Nerudas. Hoy en programa especial, un programa de Heavy Metal de terror dedicado al Día de los Muertos. Así que he estado compartiendo esta noche algunos temas de Heavy Metal. Oscuro, así que eso es lo que hemos estado teniendo. Bien, esta intervención musical que tuvimos ahora lo comenzamos con la banda Doomlord. Doomlord fue una banda de Epic Doom Metal、eh, bastante oscura、eh, y en 2013 lanzan. Su primer álbum de larga duración, bajo el nombre de Black Testament. Y de ese álbum del 2013, Black Testament, estábamos escuchando el tema a n i m a m Possession. m、eh, Este tema realmente es un tema tributo a la película de horror Evil Dead que fue lanzada en el. 1981, y que es un c l a s i c o de lo que es el catálogo de películas de terror en la historia.、Eh, de esta canción hay muchas cosas que la gente no sabe, y que yo me voy a tomar、eh, la libertad hoy de、eh, revelar algunas cosas de esta canción. Eh, primero que nada,、eh, los que han escuchado esta canción y, y, y los que lo habían escuchado antes o los que lo escucharon hoy se dieron cuenta que、eh, la canción contiene、eh, diálogos, sonidos que son de la película Evil Dead. Pero de la película Evil Dead salió un remake y se utilizaron diálogos y se utilizaron sonidos tanto de la original. Como del remake, así que hay de ambas películas, hay、eh, incluidas dentro de esta canción. El título de la canción, Animan Posesionam, s、eh, lo que realmente significa es alma poseída, pero en、eh, latín, pero no cualquier latín, es en un latín muy, muy, muy antiguo que básicamente ya está en desuso. Es, es un latín primitivo del que ya no se utiliza, y ese fue el que se utilizó para el nombre.、Um, eh, la letra de esta canción no es otra cosa que estrofas o estructuras, líneas que se、eh, tomaron del Necronomicron, se modificaron, claro está, pero se tomaron. Directamente del Necronomicron, y con eso se pudo emanar y se pudo、eh, construir lo que es la letra de esta canción. Los coros de la canción no son otra cosa más que frases y diálogos que ocurren dentro de la película de Evil Dead.、Eh, de hecho, La, la canción comienza con una introducción donde se escucha un, una narración. Eso es parte también de la película. Así que esto es una canción que fue tributo ¿verdad? para la canción Evil Dead, pero que la canción está construida sobre la estructura de esa película. Se utilizaron sonidos, se utilizaron、eh, v i e t a j e s del sonido de la película. Eh, la letra está construida sobre Necronomicron, que es el libro、eh, ¿verdad? Del alrededor de donde se da toda la historia de la película. Y los coros, pues no son otra cosa más que frases que se utilizan en la película. Así que eso era Doom Lord Animan Possession M de、eh, Black Testament del 2013. Y después nos fuimos con nada más y nada menos que con Slayer. De su álbum God Hate Us All del 2001, estábamos escuchando el tema Disciple. Así que、eh, eso era lo que teníamos en esta intervención. Bien, mi gente. No me queda tiempo para más. Mi relojito de arena se me acabó. Y la noche se puso mucho más oscura. Así que esta noche, pues no tenemos mucho más que compartir. Pero el próximo domingo, a las 7 de la noche, hora de Puerto Rico y el Caribe. Y a las 5 de la tarde, hora de Texas.、Eh, tenemos otro programazo: d e Heavy Metal Bunker Radio Show. Así que no se lo pierdan el próximo domingo por aquí, por. metalpr.com Heavy Metal Mansion Domingo a las 7 de la noche, hora de Puerto Rico y el Caribe, 5 de la tarde, hora de Texas. Y recuerden que los jueves a las 9 de la noche, hora de Puerto Rico, este servidor Dark Nerudas está con AZ Loud a través de AZ r o c k Radio.com todos los jueves. A las 9 de la noche, hora de Puerto Rico y el Caribe, que serían las 7 de la noche aquí en Houston, Texas. Así que los espero este jueves y los vuelvo a escuchar el próximo domingo. ok, Así que se despide su amigo Dark Nerudas. Yo espero que tengan una extraordinaria semana. Protéjase, cuídese mucho.、Eh, recuérdese que la pandemia no ha terminado. Así que protéjase usted y proteja a su familia.